Buen día, Fanny. Bien, eh, por un lado, eh, contentos de que en la última sesión hubo un intento por parte de un sector político eh, de derogar la ley de alquileres. Eh, en ese sentido, estábamos muy contentos de que ese día no se pudo, justamente, derogar y no se volvió para atrás en estos cambios, pero también eh, expectantes y en alerta por lo que pueda pasar en agosto, que tenemos entendido, habrá una sesión especial para tratar este tema después de las elecciones nacionales de las PASO. Así que por un lado estamos entre Eh, felices porque ese día estábamos la verdad que en vigilia a ver qué pasaba, si se derogaba o si había cambios o no Pero ahora también eh, con expectativas interrogantes sobre qué es lo que puede llegar a tratarse en agosto después de las PASO ¿Qué es lo que se pedía exactamente? Porque bueno habíamos hablado por ahí de dos años de alquiler o que se reduzca un año Bueno, en el Congreso hay diversos proyectos de, de diferentes bloques, de de, todas, de varias bancadas. Muchos, bueno, versan sobre eh, esto de si los plazos eh, se vuelven a, a, para atrás de lo que eran los dos años, si se mantienen los tres años pero se sacan ciertas garantías o cómo se ajusta. Eh, todos más o menos, algunos llevan diferentes cambios. y Nunca quedó bien de claro cuál era el que podía llegar a tratarse en la última sesión, eh, si bien hay dictámenes de las comisiones del Senado, de Cámara de Diputados, pero no había un proyecto que uno diga va a tratarse esto, que es lo que la interrogante que tenemos nosotros. Y en la última sesión del Congreso lo que sucedió fue que se quiso entrar como por la ventana un pedido de derogación expresa de la ley. Eh, y ahí es donde nosotros eh, nos plantamos diciendo, eh, queremos, nosotros estamos siempre abiertos al debate, a las modificaciones que haya que hacer, siempre creemos que las leyes hacen al andar y los cambios que consideremos positivos siempre vamos a estar a favor, pero eh, desde la regulación de la ley de alquileres se logró un piso mínimo de protección al inquilino que... El día de la sesión de la última del Congreso no estaba contemplado y es justamente lo que eh, teníamos eh, bastante miedo en sí de que se derogara ese día, que por suerte no sucedió, pero eh, expectantes por ver esto. ¿Qué cambios son los que puede llegar a tratar el Congreso después de las pasos Esta aplicación entonces, bueno, o sea, por ahí sería para el año que viene ya. Claro, claro. Eh... Como sucedió en el momento cuando se inició la ley de alquileres y eh, en el caso de una posible modificación, nosotros bueno asesoramos hablamos con los inquilinos de que aquellos contratos que están firmados ya con la ley anterior, eh, el contrato se respeta lo que está escrito. Cuando eh, se promulgó la ley de alquileres en el boletín oficial y empezaron a firmarse los alquileres con la fecha ya con la ley vigente, eh, justamente pasa a tener vigencia la ley, pero aquellos contratos que estaban eh, por vencerse tenían cláusulas que bueno correspondían al régimen anterior. En un caso de modificaciones, aquellos contratos que se han firmado con la ley de alquileres, eh, sigue vigente. En el caso de si alguno lo firmó el año pasado, eh, con el plazo de vigencia de 3 años, sigue valiéndose ese plazo, porque vale lo que estaba firmado en el momento. Y una vez renovado el contrato, ¿podría aplicarse esta nueva ley? Claro, en el caso de que se venzan los contratos eh, habría esas modificaciones, pero justamente estamos hablando de, eh, como no lamentablemente nos tienen acostumbrado un poco los vaivenes políticos de si hay o no hay modificaciones, el año pasado también se habló de que se derogaba por decreto y no pasó, entonces también es una batalla constante entre la desinformación de que eh, desde hace ya como dos años que la ley está vigente y es justamente la que se tiene que cumplir. Pero justamente ante tanta desinformación eh, hay mucha especulación y todo eso a su vez traba todo esto, de las posibilidades de renovación, que las cláusulas sean claras, de la oferta de alquileres, ante tanta desinformación y ese panorama de que no sabemos qué va a suceder ya, ahora hablando de agosto, estamos también eh, viendo un escenario donde toda esta especulación lo único que hace es trabar eh, las posibilidades de que los, los inquilinos puedan alquilar y los propietarios a su vez dispongan de la vivienda. Particularmente en Biesma hay una gran población que cuenta con un alquiler. ¿Qué le recomendarías a aquellos inquilinos que por ahí viven esta incertidumbre? No, no que se atengan a lo que es, a lo que es oficial, que lamentablemente bueno, hay muchos rumores, hay mucha este desinformación sobre qué es lo que puede llegar a suceder. Nosotros obviamente vamos a estar siguiendo bien de cerca y vamos a estar desde la página informando qué son las cosas que se tratan, porque justamente Uh, hay un compromiso por parte del Congreso de tratar eh, ciertos proyectos de la ley de alquileres, no se sabe cuáles no se sabe con qué modificaciones y nosotros obviamente vamos a estar informando todo lo, lo concerniente para eso, pero recomendamos que se atengan a lo que está sucediendo, que la ley sigue vigente que justamente Eh, la última sesión hubo una, in una intencionalidad de derogarla y sin embargo no sucedió y, y también se especulaba con eso en la previa también de la sesión. Entonces, eh, recomendamos estar atentos a toda la información que es oficial, que ante tanta información se queden tranquilos de que la ley sigue vigente y que en agosto recién se va a tratar ciertas modificaciones pero que nosotros vamos a estar ahí tratando de informar qué proyectos se tratan, eh, cuáles son los rasgos más importantes si va a haber cambios sustanciales o no vamos a estar siguiendo de cerca para esto, para informar bien de que que qué es lo que puede llegar a ver